Y que no me aceptaba, porque yo era muy maluco, y hoy en día ella está casada con un indio de guayuco. Y el que llevó, llevó, y el que llevó, llevó, y el que llevó, llevó, y el que llevó, llevó. Que llevó, llevó. En la puerta le tocó, y no había forma que le abriera, dejó la casa sin teja y por el techo se metió. Y el que llevó llevó y el que llevó llevó y el que llevó llevó Estaba furioso porque no podía grabar Y hoy está más orgulloso que un sapo con dos papás Y el que llevó, llevó Y el que llevó, llevó Y el que llevó, llevó Y el que llevó, llevó Dios me dé de razón En ese verso que hizo El que nace pa' Ni que lo paje chiquito Y el que llevó Llevo, llevo, y el que llevo, llevo Padre José Flores el Que llevó, llevó. Yo como Je hebt que niet meer gezien. Je hebt jezelf niet meer el Je hebt jezelf niet el que Je hebt Si hay alguien que Je no hebt guste estos versos que Je he hebt que pregunte y que Je hebt y reclame meer fregarlo Je hebt que niet meer gezien. Je hebt jezelf niet meer el Je hebt jezelf niet el que